Soy Nahuel de Valle, que no la tierra. Estamos realizando este alimentazo en Plaza de Mayo y en 20 más del país, para marcar que ante la situación de emergencia alimentaria, los pequeños productores, las pymes, las cooperativas formamos parte de la solución con políticas activas para nuestro sector podemos garantizar alimentos sanos y a precios justos para el pueblo. Estamos demostrando, realizándolo, intentamos modificar la matriz productiva, la matriz comercializadora de nuestro todo y toda la Argentina haya alimentos sanos y a precios. No podemos producir alimentos a precios de olas. Necesitamos una producción sana, soberana y segura para todos y todos.